Menopausia. Es el tiempo en la vida de una mujer en que sus periodos de menstruación cesan. Este es un cambio corporal normal y natural que en casi siempre ocurre entre los 45 y 55 años de edad. Después de la menopausia, una mujer ya no puede quedar embarazada. Causas. Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos y el cuerpo produce menos hormonas, estrógeno y progesterona. Los niveles bajos de estas hormonas causan los síntomas de menopausia. Los periodos se presentan con menos frecuencia y finalmente cesan. Algunas veces esto sucede de repente, pero casi siempre los periodos cesan lentamente con el tiempo. La menopausia se contempla cuando usted no ha tenido el periodo por un año, a lo cual se le denomina posmenopausia. La menopausia quirúrgica sucede cuando los tratamientos quirúrgicos ocasionan una baja de estrógenos. Esto puede suceder cuando se extirpan los ovarios. La menopausia puede algunas veces ser causada por fármacos utilizados para quimioterapia u hormoterapia para el cáncer de mama. Síntomas Los síntomas varían de una mujer a otra y pueden ser peores en algunas más que en otras. Pueden durar cinco o más años y en el caso de la menopausia quirúrgica puede ser más intenso y empezar más repentinamente. Lo primero que usted puede notar es que en sus periodos empiezan a cambiar, pueden presentarse con mayor o con menor frecuencia y algunas mujeres podrían tener su periodo cada tres semanas antes de que comiencen a ser salteados. Usted puede tener periodos irregulares durante uno o tres años antes de que cesen por completo. Los síntomas comunes de la menopausia abarcan Periodos menstruales menos frecuentes y que finalmente cesan. Latidos cardíacos fuertes o acelerados. Sofocos, usualmente peores durante el primero y segundo año. Sudores fríos, enrojecimiento de la piel, problemas para dormir, insomnio. Otros síntomas de menopausia pueden abarcar disminución del interés sexual o cambios en la respuesta sexual olvido en algunas mujeres, dolores de cabeza, cambios del estado de ánimo, por ejemplo, irritabilidad, depresión y ansiedad, escape de orina, resequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas, infecciones vaginales, dolores articulares, latidos cardíacos irregulares, pruebas y exámenes. Se pueden utilizar exámenes de orina y de sangre para buscar cambios en los niveles hormonales. Estos resultados pueden ayudar al médico a determinar si usted está cerca de la menopausia o ya ha llegado a ella. Los exámenes que se pueden realizar son, entre otros, estraidol, hormona folicoestimulante, hormona luteinizante. El médico le hará un examen pélvico. La disminución del estrógeno puede ocasionar cambio en el revestimiento de la vagina. La pérdida ósea se incrementa durante los primeros años después del último periodo. El médico puede ordenar un examen de densidad ósea para buscar pérdida ósea relacionada con osteoporosis. Se recomienda esta prueba de densidad ósea en todas las mujeres de edades entre los 60 y 65 años. Esta prueba puede recomendarse antes si usted está en mayor riesgo de sufrir osteoporosis debido a sus antecedentes familiares o a medicamentos que toma. Tratamiento. El tratamiento puede incluir cambios del estilo de vida u hormoterapia y depende muchos factores como ¿Qué tan mal están sus síntomas? ¿Su salud general? ¿Sus preferencias? Hormoterapia. La hormoterapia puede ayudar si usted tiene focos intensos, sudoración nocturna, problemas con el estado de ánimo o resequedad vaginal. La hormonoterapia es un tratamiento con estrógenos y algunas veces con progesterona. Hable con el médico sobre los beneficios y los riesgos de la hormon hormonoterapia. Su médico debe conocer toda su historia clínica y antecedentes familiares antes de recetarle hormonoterapia. Algunos estudios grandes han cuestionado los riesgos y beneficios de la hormonoterapia para la salud, entre ellos el riesgo de cáncer de mama, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre. Las pautas actuales apoyan el uso de la hormoterapia para el tratamiento de los sufocos. recomendaciones específicas. La hormonoterapia se puede iniciar en mujeres que hayan entrado recientemente en la menopausia. La hormonoterapia no se puede emplear en mujeres que hayan comenzado la menopausia hace muchos años, excepto los tratamientos vaginales con estrógenos. El medicamento no se debe utilizar por más de 5 años. Las mujeres que toman hormonoterapia deben tener un riesgo bajo de accidente cerebrovascular, cardiopatía, coágulos de sangre o cáncer de mama. Para reducir los riesgos de una terapia con estrógenos, el médico puede recomendar Utilizar una dosis más baja de estrógenos o una preparación diferente de estrógeno, por ejemplo, una crema vaginal o un parche en la piel en vez de una pastilla. Someterse a exámenes pélvicos y citológicos vaginales regulares y frecuentes para detectar problemas lo más temprano posible. Someterse a exámenes físicos frecuentes y regulares, por ejemplo, exámenes de mama y mamografías. Las mujeres que todavía tienen el útero, es decir, no han tenido cirugía para que se lo extirpen por alguna razón, deben tomar estrógenos combinados con progesterona para prevenir el cáncer del revestimiento del útero, cáncer del endometrio. Alternativas a la hormonoterapia. Hay otros medicamentos que pueden ayudar con los cambios del estado de ánimo, los sofocos y otros síntomas. Estos medicamentos son entre otros antidepresivos tales como paroxetina, venlafaxina, buropropión y flu fluoxetina. Un medicamento antihipertensivo llamado clonidina. La gavapendina, un medicamento anticonvulsivo que también ayuda a reducir los sofocos. Cambios en el estilo de vida y en la dieta. Las medidas de estilo de vida que usted puede tomar para resolver los síntomas de la menopausia abarcan cambios de dieta. Evite la cafeína, el alcohol y los alimentos condimentados. Consuma alimentos de soya. La soya contiene estrógenos. Consuma bastante calcio, y vitamina D, de alimentos y suplementos. Ejercicio y técnicas de relajación. Haga mucho ejercicio. Haga los ejercicios de Kegel. Diariamente, fortalece los músculos de la vagina y la pelvis. Practique respiraciones lentas y profundas cada vez que comience un sofoco. Trate de tomarse respiraciones por minuto. Pruebe con yoga, tai chi o meditación. Otros consejos. Vístase con ropa ligera y en capas. Permanezca sexualmente activa. Utilice lubricantes a base de agua o un humectante vaginal durante las relaciones sexuales. Acuda a una acupuntura. Posibles complicaciones. Algunas mujeres presentan sagrado vaginal después de la menopausia pero a menudo no es nada de lo que, que preocuparse. Sin embargo, usted debe comentarle al médico si esto ocurre. Puede ser un signo temprano de otros problemas de salud como el cáncer. La disminución en los niveles de estrógeno ha sido asociada con algunos efectos secundarios a, a largo plazo como pérdida ósea y osteoporosis en algunas mujeres cambios en los niveles de colesterol y mayor riesgo de cardiopatía. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Consulte al médico si está experimentando manchando de sangre entre periodos. Ha tenido 12 meses consecutivos sin periodo y súbitamente el sangrado vaginal o el manchado comienza de nuevo, incluso si es una cantidad pequeña. Prevención. La menopausia es una parte natural del desarrollo de una mujer y no es necesario prevenirla. Usted puede resolver el riesgo de problemas a largo plazo, como osteoporosis y cardiopatía, tomando las siguientes medidas. Controle la presión arterial, el colesterol y otros factores de riesgo de cardiopatía. No fume, ya que el consumo de cigarrillo puede causar menopausia temprana. consuma una alimentación baja en grasa. Haga ejercicio regularmente. Los ejercicios de resistencia ayudan a fortalecer los huesos y mejorar el equilibrio. Si muestra signos iniciales de pérdida ósea o tiene un fuerte antecedente familiar de osteoporosis, hable con el médico acerca de los medicamentos que pueden ayudar a tener un debilitamiento óseo mayor. Tome calcio y vitamina D. Nombres y alternativas. Perinopausia y posmenopausia.